este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 Fuerza y fuerza. Avise cuando quería empezar. ¿Ya? Bueno, empecé. Tantas veces me mataron fuerte, me morí, sin embargo estoy aquí, resucitado. Grasen la desgracia Y a la mano compuñal Porque me mató tan mal Y se dejen cantando Cantando al sol la cigarra Después es de un año bajo la tierra Igual que sobre mi piel Bueno, eh, y, y duele, ¿no? Duelen las muertes de gente tan tan querida. Y pero vamos a escuchar a Nora Cortiñas. Eh, present, eh a ver la voz, la voz de, de Nora Cortiñas, ¿sí? Soy Nora de Morales de Cortiñas, madre de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 los 30.000 30.000 detenidos, desaparecidos de ahora y siempre y hasta la victoria siempre ¡venceremos! Y escuchábamos al principio a Elie Spen en el acto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 Y ahora vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Es memoria, no crecer, Norita madre de mil batallas. Ni auga, la que la luz de mi camino. Ni la esperanza de un nuevo destino.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 Dolor que te acompaña, <hisa> sos nuestra hermana, abuela y voz, madre de mil batallas, de tus entrañas te brotó salir a andar la calle, de castelar al donón, la que tienes ande, haces que ser magia y calor sabia de fuerza que arde. <tose> es tu bandera del amor con 30.000 presente humo y risa que son tu fuerza más potente cha y puño que escribió hasta la victoria siempre and tanto campos del horror de un sol en y satterrarada la voz Que olor En nuestro cielo De ama de casa a Enfrentar a quien aprieta Fácil Su palabra y acción Que les parece frágil Pero sus cada amanecer Viendo a nuestro más Añas te brotó salir a andar la calle de castellar al dolor las que tienes sangre haces que magia y calor sabia de fuerza que arde Estás escuchando según la otra oreja Ahora seguimos